Es como si fuera un mini playoff, ¿no? Así, con, con Boca, que tocó así el fixture en los últimos dos partidos jugar con ellos. Y bueno, perdimos el primer partido y ahora nos queda ir a jugar a la cancha de ellos. Y el que gane va a clasificar en la cancha de, la cancha de Boca el viernes. Eh, empezó mal el día con la ausencia de Taker. Eh, Y, ...y bueno, después con la de William también, ¿no? que, que había jugado un buen partido... William me pareció que había sido muy importante en defensa y en los rebotes... ...a 11 rebote en 15 minutos... ...y me parece que había sido muy importante... ...y, y bueno, y después nos costó... Eh, ...jugamos mal el primer tiempo, mal el, el primer tiempo... Eh, ...atacamos mal y nos hicieron muchos puntos de contraataque... ...y en el segundo tiempo defendimos mejor... Y lo que nos faltó fue haber encadenado más, más tiros seguidos, metidos, ¿no? Más acierto en el tiro en el segundo tiempo para, que, para empatar el partido, ¿no? Para pasar adelante por un punto que no pudimos nunca. Así que, bueno, eh, eso pienso del partido. Condicionó mucho ese segundo cuarto con Saloneso anotando solamente siete puntos, con la baja de Justin y con un boca con confianza, ¿no? Sí, sí. Vamos muy mal el segundo, el segundo cuarto, muy mal. Atacamos mal, eh, sin efectividad. ...y también perdimos muchas pelotas... ...que fueron que Boca emitiera puntos de contraataque... Eh, ...así que bueno... Eh, ...estuvimos mal... ...fue el, el peor momento nuestro... ...fue el, el segundo cuarto... ...y bueno, y después en el, en el segundo tiempo... ...teníamos que hacer un juego más fino ¿no? en ataque... ...teníamos que eh, defender como defendimos... ...pienso que lo hicimos bien... ...pero tendríamos que haber tenido más efectividad... Eh, ...erramos muchos tiros bien parados... ...que no pudimos convertir... Que, te repito, nunca pudimos empatar el partido y pasar adelante. ¿Te extrañó esta situación porque San Lorenzo había arrancado dubitativo Super 20 con esas giras y pretemporadas que tuvo en el medio, pero venía de un gran momento, cinco victorias al hilo y venir a este partido y jugarlo así? Bueno, sí. Eh, y, y bueno, y también Taker es nuestro máximo anotador y tenemos más jugadores, ¿no? No, no somos solamente eh, no dependemos de un solo jugador pero Taker es la primera arma en ataque y William no jugó el segundo tiempo eh, pienso que dimos ventaja igualmente eh, no me quedo con eso me quedo con que tenemos que tenemos que hacer el trabajo más completo Boca es un buen equipo, Boca es un buen equipo. Y, y bueno, ahora hay que ir a la cancha de ellos y jugar mejor el viernes la última de mi parte eh, pensando en el viernes pero también en lo que se viene que es importante como es la salida en esta primera ventana de la Champions ¿te preocupa lo de Tucker? ¿te preocupa lo de Justin? ¿puede haber cambios? sí, me preocupa me preocupa que no estén en la cancha eh... Me preocupa, quiero que jueguen los dos, como estaban jugando hasta hace cinco días. Eh, eh, cambios no sé, cambios no, no, no, no hemos hablado de cambios, eh, pero estaban jugando muy bien, Tucker y Williams, muy bien. Eh, Williams en la parte defensiva y en el rebote, estaba jugando muy bien, un muy buen Super 20, y Tucker en, con su característica ofensiva, ¿no? que tanto conocemos. Eh, y bueno, hoy no jugó ninguno de los dos el segundo tiempo, no eh, uno en todo el partido, así que sí, quisiera que estén en la cancha el viernes, ojalá que el viernes puedan jugar, vamos a ver, eh, pero bueno, eso es una cosa que no manejo yo, que no depende de mí, eh, sí depende de mí que el equipo juegue mejor con los jugadores que estén. Fue pues en lo personal, hablando de esto un poco de la Champions que se viene este año, algo nuevo, un formato novedoso, vos qué te parece lo que es el ida y vuelta de jugar de local?, me parece que está mejor, que, que es mejor este formato porque permite a todos los equipos jugar de local, eh, jugar con su público eh, y, y, y no depender de jugar de local por, por organizar un cuadrangular. ¿no? Eh, esto es más justo, le da, me parece que el, el jugar de local le da la posibilidad a todos los equipos de, de, de disfrutar la, el, el, los que juegan y los que, y los que juegan a ganar, jugar con su público, eh, así que eso me parece muy bueno, es lo mismo que el Que se define en playoffs también, eh, pienso que es más justo que, a que un equipo organice ¿no? y se accede. así el grupo que... de atención ya no está en un fin de semana, sino que. En todo un torneo, hay que jugar bien en todo un torneo, hay que jugar de local, de visitante, y bueno, me parece que es lo mejor. Gracias por nada.